5 de marzo de 2004, estado de Campeche, México. Son las 5 de la tarde. La noche empezaba a ganar terreno al día. Son las horas en las cuales los traficantes empiezan a aprovecharse de la oscuridad para introducir droga en el país a bordo de avionetas furtivas. Desde hace años el gobierno mexicano emplea todos sus recursos para impedir el trabajo de los narcotraficantes. Aquel día no era diferente. Un avión militar Merlin C-26 sobrevuela la zona. Lo hace espiando en la oscuridad gracias a un sistema de visión infrarroja conocida como FLIRT. Alta tecnología para que nadie pase desapercibido. Cuando los ocho tripulantes del vuelo regresaron a tierra dieron cuenta de lo ocurrido durante el vuelo. No habían atrapado a ningún traficante. Habían atrapado algo bien distinto varios objetos volantes no identificados un episodio extraordinario la cámara Frirt había captado algo muy extraño y lo había filmado durante casi media hora esta vez no hubo secretismo al contrario el propio ministro de defensa Gerardo Clemente Venga tomó una decisión única y arriesgada daría a conocer a la opinión pública lo que había sucedido y la tomó tras conocer un informe encargado por el propio ejército en el cual se determina que lo filmado no correspondía a nada conocido El 16 de mayo de ese mismo año las Fuerzas Armadas desclasificaron la filmación y todos los datos. Según aseguraría el ministro existían dos opciones archivar el caso y no decir nada clasificándolo como secreto o darlo a conocer para que los expertos pudieran acceder a la información la primera posibilidad, aseguró Clemente Vega no tenía la más mínima utilidad y por tanto, se decantó por la segunda vía entonces se supo que en un momento determinado de la operación, un radar del ejército de tierra había captado un icono identificado de acuerdo a los datos aportados por la pantalla, el OVNI se encontraba muy cerca del avión C-26 Los tripulantes del vuelo fueron alertados, activaron entonces el sistema FLIRT, efectivamente, ahí estaba el no identificado, curiosamente no podían visualizarlo a simple vista, sin embargo, el sistema que utiliza la visión infrarroja, es decir, que capta el calor, sí registraba el no identificado, pero solo fue el comienzo de la experiencia. Instantes después apareció un nuevo objeto, tras este otro más, así hasta 16. La asustada voz de los tripulantes impactó a toda la sociedad mexicana que pudo ver por televisión la filmación en horario de máxima audiencia. En un momento determinado de la grabación se oye como uno de los militares asegura que aquellos ovnis les estaban rodeando peligrosamente. El expediente realizado por el ingeniero Rodolfo García a petición del ejército explica que los movimientos de aquellos artefactos no respondían a un sistema de propulsión terrestre. El experto, tras analizar la afirmación, aseguró que las aceleraciones descritas por los no identificados superaban a la que podía ejercer cualquier aeronave conocida. Además, advertía que el comportamiento de los 16 artefactos que rodearon al C-26 era completamente inteligente. Daba la impresión de que sus supuestos tripulantes eran incluso capaces de anticipar los movimientos del avión. Nunca en la historia el ejército mexicano se había atrevido a dar a conocer una información de estas características. El atrevimiento tuvo una repercusión dispar. La opinión pública en pleno siglo XXI multiplicó su interés por el fenómeno. Sin embargo, la comunidad escéptica reaccionó contrariada. Algunos se expusieron que eran rayos en bola. La tesis se descartó oficialmente. Se dijo incluso que los objetos eran en realidad luces de una refinería petrolífera. Pero esa propuesta procedía de un personaje que aseguraba ser de otro mundo y que mantenía una pugna con los investigadores mexicanos. Su apuesta, lógicamente, también fue descartada. A día de hoy sigue sin existir explicación, pero el caso se ha convertido en un ejemplo de cómo las investigaciones oficiales, hasta ahora secretas, están empezando a ver la luz.